Fronteras del Futuro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 Bueno, y, y el el, el, el, puro se dice incluido. habitualmente pero es un poquito justo que se despertó y no, no, no mucho no, tiempo no, investigando no. mucho tiempo trabajando no y está, una pieza bueno. fue eh, pues un alumbramiento de inspiración que tuvo pero en función del trabajo no. a Mendeleev